científicos ha desarrollado un chip que tiene una misión, crear y borrar recuerdos, este chip puede crear artificialmente un mundo falso a quien lo lleve encima el chip ha sido desarrollado por un equipo de investigadores australianos del REMIT Este artefacto utiliza los resortes que usa el cerebro humano cuando se activan los mecanismos que generan nuestros archivos mentales. Este invento genera muchas ideas, pero una de ellas es preguntarse ¿por qué se inventa algo que ya existe? Porque creemos en cosas no según las hemos vivido, sino según el relato que nos han hecho de los hechos. La realidad es una ilusión. La manipulación no necesita chips. Necesita gente que nos diga qué ha pasado los Ya no nos indican el camino de la felicidad, nos dicen qué es lo que ha ocurrido. Y entonces nosotros los seres humanos actuamos y normalmente destruimos. Saludos de Bruno Carriños. Ha comenzado la rosa de los vientos en la sintonía de Onda Cero con Sergio Monforte al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y producción, Silvia Casasola en la condirección. Noche de tertulia, noche de muchas cosas, noche también de programación extendida. Estamos desde ahora mismo, desde la una de la madrugada y acabaremos a las cuatro y media de la madrugada. Tertulia Zona Cero y una etiqueta para comentarios, para mensajes, para lo que queráis El Twitter, Almodilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos Y con nosotros, Manuel carbellal Juan José Sánchez y Josep Guijarro Atención a lo que os vamos a contar Durante mucho tiempo ha habido especulaciones Mitos, incoherencias, bueno, aparentemente ha habido todo eso, porque ahora se sabe y los datos son verídicos. Ahora se sabe el nombre del proyecto A119. Objetivo: lanzar una bomba atómica sobre la luna. Ya no es un mito. Hay informes, es una realidad. Lanzar una bomba atómica sobre la luna, proyecto A119. <risa> También os vamos a hablar de Egipto, nuevas pirámides, hay que se pueden ver que estaban ahí, pero que parecía que había una lona metafórica por delante para que no supiéramos algo más sobre ellos. También os contaremos algo sobre el futuro, el futuro en el que se pretende conectar el cerebro a Internet y eso que decían que Internet iba a ser libertad. Ahora la cárcel está todavía, todavía más cerca. Laura Falcon Lara nos hablará en ecos en del pasado de pirámides en bajo el mar y mujeres con historia nos va a presentar el relato de Silvia Casasola a la primera mujer presidenta de la Comisión Europea. También tendremos esta noche con Javier Sevillano, Fronteras en el futuro. Desde ahora mismo hemos comenzado la una. Vamos a estar hasta las cuatro y media de la madrugada en la sintonía de Onda Cero Radio. La una y ocho minutos, hora de comenzar. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La zona cero.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 Al, al espacio en el que se mintió como bellacos porque el animal eh, vamos, sufrió lo indecible y, y, y apenas eh, no, no llegó ni a ni a hacer una una órbita completa a la, a la tierra fue una, tortura, a... Una fue una tortura una tortura una absoluta vergonzoso absoluta. que lo recordemos eh, sin darnos cuenta de eso no bueno como los monos sí, sí. de la Mercury americanas y las ranas que también ha habido ranas que alguien defienda a la ranas, también, de siempre, que ha habido ranas es que la luna ha habido de todo ha estado también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 hay un Apolo 18, y lo que se encuentra en la luna, no lo voy a contar, porque no, voy a, no soy pro-spoiler, pero merece la pena que la lo hagáis. La momia, la momia. <ríe> la de el, antes, ¿no? Cuéntanos, no, pasa, vía, nada, no pasa nada, no pasa <ríe> nada, no está no en no está en la Se, se, encuentra, se encuentran a los rusos, se encuentran a los rusos. ¿Ah, sí? <ríe> <ríe> ¿En la luna?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 para esquivarla y la, la única final se estrelló. O sea, al final se estampó y no pues conseguimos. No, pero es interesante yo... porque estaban al tanto de lo que estaban haciendo los norteamericanos. Para que no, no podría... lo sepan. Quienes están al tanto de lo que estamos comentando son nuestros oyentes. Eh, con el medio de los aventos, eh, Geni te dice a Tijuajo. Habla bajito, no te voy a escuchar tal Aunque recupera el proyecto Y, y también nos dice uno de no, muro, oyentes, muro en la luna y, y también nos dice uno de nuestros oyentes Como siempre es simpaticísimo Lo tenemos y hay que recordar, es una estrella Ángel Gabay Y dice, sí. es que no se fiaban de la luna porque tiene una cara oculta <risa> es, es buenísimo Es buenísimo P eh. P Floyd le sacó bastante partido sí. eh, la cara eh, oculta, sí. Menos mal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 Yo creo que... Eh, no, hombre, eh, Armstrong, eh, Armstrong admitió que, que llevaba una notita, o sea, sí, que la había preparado, eso, ¿eh? Sí. No no, no, no le salió así por inspiración oh, divina, queda mal, ¿no?, decirlo. Es que, que, por cierto, Neil Armstrong habló y habló en su momento, y fue uno de los astronautas, Manuel Carbellal, que dijo, yo he visto OVNIs. No, no, al revés, se, al revés, se, sí. se ha dicho mucho, se, se, se ha dicho mucho que pasaron muchas cosas...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 que venían de otro plan, o sea, y es cofundador del Instituto es de no también, no, no, él estuvo Stanford. también ahí influyendo bastante pues, pues, para fíjate, que teniendo capital, ¿eh? o sea, para ese para, argumento ¿sí? que esgrimen tanto locos conspiranoicos de que no, no, no pueden hablar porque hay un secretismo, pero si dicen barbaridades, pueden sí, decir lo que quieran. las barbaridades suelen decirlas una vez se jubilación. Seamos seamos No, no, no, no para bueno,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 De la MUFON. Sí, y que, sí, y que además reconocía ya que había... No eran astronautas en activo, Manuel. Todos ellos fueron un repetir... de confidencialidad. Eh, bien, eh... De acuerdo, antes. Todos lo hacemos antes. Eh, Gordon Cooper. Gordon ¿Otú? Cooper, que fue un héroe, porque ganó, eh, tenía el récord de permanencia en el espacio. En su momento él participó en el programa Mercury y después en el Gemini. G Gordon Cooper no dice que viera un OVNI en el no, espacio, no, pero no que, el avi... que vieran OVNIs porque lo fotografió.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 En ese contexto, si ahora mismo esto, tú te estás comentando que parece que, que está sí, abundando más... Si hay algún más, brote de ébola o hay alguna si otra queda, cosa. Alguien está considerando que es un le, remedio le y entonces está en proliferando. Congo, claro. sí. Por eso digo que habría sí, que sí, ver no, cuál es, es el motivo el que justifica ahora... ¿no? Que, que en Mozambique avanzando. comentamos ya también la, en, la, en la temporada pasada, recuerdo, lo del brote de los cazabrujas y los cazavampiros. O sea, que de uh -huh. repente se había comenzado a señalar a personas como vampiros o como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 Y ahí me viene la be. Asociación yeah. de Ideas. <ríe> <ríe>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 Tendremos ecos del Pasado con Laura Falcolara, tendremos también Mujeres con Historia con Silvia Casasola, recuperaremos una cosita muy interesante sobre la búsqueda de secretos en del cerebro humano, pero todo eso os recontaremos después, os recontaremos en Tras, en, las, en Noticias Segunda, cero que llegan ya, ya mismo. ...en Onda Cero, la rosa de los vientos... ...con Bruno Cardeñosa. Continuamos en las rosas de los ...continuamos en Onda Cero... Almodía Rosa Vientos es nuestro hashtag en Twitter día, Rosavitos, esa es la etiqueta con la que podéis eh, mandar eh, vuestros mensajes. Eh, comentarios eh, respecto, muchos comentarios respecto a las noticias eh, que os hemos comentado. Esos eh, 50 años en de la llegada del hombre a la luna, ese proyecto, el A-119, ese proyecto que ahora se han conocido todos los datos, antes en de la llegada del hombre a la luna, el proyecto militar... Eh,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 No, no lo ha sido nunca, pues, feminista, eh, la... feminista, <risa> vamos, no lo ha sido <risa> nunca. El, el triunfo sería que hubiera mujeres presidente, eso sí. Y papisas, no quieras una papisa. No, no, que, papisa no, no. No, no quiero nada. ni una papisa ni un papiso. <risa> Yo creo que el triunfo es que la mujer sea lo que le salga del potorro. Es... ay. ay que sea lo que quiera incluso pues que tenga sí, la de que los te... eso que tenga el derecho a cometer los mismos errores que cometemos nosotros claro, como puede ser, ser claro, militar, claro, pero... si quieres plantearlo así sí, pero sí. que pueda hacer lo que le dé la gana claro, claro pues hay magníficas boxeadoras y seguramente habrán magníficas estrategas militares y mira no ahora han nombrado más. una general en España pues a mí a mí no, no me gusta el y boxeo hay... y no me gusta y mira el ejército hablando... que una mujer y, le y mujer ni gustar. hombre no, ya, uno, y hablando y hablando de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 aunque lo había conseguido Jackal, Jacqueline Concran, que era una aviadora de estas eh, fuera de ser y que tenía oportunidad porque su marido era quien los realizaba y los desarrollaba y lo, los vendía a las fuerzas eh, americanas y de otros lugares, pues claro, ella pues, sí tenía acceso a, a pilotar eso, aunque estuviese prohibido. Pero las otras directamente, como no les dieron esa opción, pues ya se les quitaron la oportunidad de llegar a ser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 Sí, pero bueno, que dentro de una opción religiosa no las mujeres puedan tener las mismas oportunidades de impartir los sacramentos con un hombre, tampoco está mal. Juanjo está pensando sí. en cambiarse de sexo. Pero Para además, que le dejemos comentar la noticia. Ver, buena, yo, ¿eh? además, aquí... Veces, aquí chicos, chicos, aquí, aquí no os dejo hablar del tema hasta que no vengáis con faldas escocesas. Hola. Oye, Oye, me pues apunto. A mí me queda muy bien. ¿eh? Me encanta el kilt. En, en este tiempo se agradece.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 la simiente sí. el, el, el sembrado donde el varón deposita no, no en sí No tiene no tiene a Cenepa en que sí pero en las primeras páginas se le vaya bien ese gen en, ¿En, Eva ya tienes, ¿En la, la marca la marca de lo que es la condena de la especie humana por culpa de Eva claro, luego claro. María la tal que se la que, que trata de, muy mal a las mujeres tú, en cuanto eso es, de brujas de en, el, en el cristianismo se tardó siglos en decidir que la mujer tenía alma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 si quieres, que con una cuestión social o cultural si tú tienes sociedades bueno, patriarcales y las religiones van a ser claro, puntales para potenciar la sociedad patriarcal el digo genético pero quiero decir genital de quiero decir genital, no, no genético eh, quiero no. decir genital eh, es, pero eso es, el machismo es anterior al cristianismo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 Sí, no más, porque todos yo solo digo sexual. que el claro. hecho de que haya sacerdotisas en el pasado no quita machismo a el catolicismo. No lo quita. No, no lo quita para nada. Sino que mete en el machismo a la mujer. Y es, o sea, es un triunfo del machismo. La mujer tiene que estar aparte de estructuras patriarcales. Y tiene que luchar porque se rompan esas estructuras. No y, que has liado, Juanjo, lo no que hay has que hacer es normalizar y te el acceso a la educación para todo el mundo y al final Hombre, que cada o, ca, que cada uno elija, cada uno elija como quiera desarrollarse. Ev, evidentemente, evidentemente, pero no creo que no sé, que una mujer torera fa, fa, favorezca el feminismo, no, no creo, ¿eh? pero bueno. Bueno, yo creo que cada uno tiene que hacer lo que le dé la gana e incluso tener la oportunidad de cometer sus propios errores, como sí, matar toros, eh, evidentemente, ejemplo. evidentemente. Pero tiene que tener la oportunidad pero de cometer no, esos errores. Pero no favorece el, el feminismo, eso. Lo que digo es que no favorece el feminismo. No sé si, el famo, si favorece el feminismo o el machismo, o a Vox, no sé. ¿Para sí. <risa> qué favorece? Pues pero es lo pero, mismo. Que tú tienes qué que tener machismo. la oportunidad de cometer tus errores. Fíjate, te dejamos hablar libremente, aunque digas <risa> <a> estas cosas. <risa> o sea, que tienes que tener derecho a cometer tus errores. Bueno, vamos a hablar de la prehistoria y de los grabados prehistóricos, Josep.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 también puede ser bueno, un factor sí. de supervivencia, sabes el caso es muy muy extremo, ¿no? No, no, no, no, o la risa a veces también. La risa también. Otro, que sí. no, también. no, sí. otros que no, habrá otros que no, no, pero, pero por ejemplo, el no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, lo mejor en los animales, y no, que tenemos animales o mascotas, dices, mira, a lo no, no, son las lágrimas no, dicen no, nos caigan los lagrimones, pero sí les no, ese sentimiento, no, no, no, no, no, no, no, La lágrima no, tal cual que no que sale, no pero sí. Si... Es la capacidad biológica ningún es... animal, salvo el ser humano, de poder llorar. Y, es ¿y los cocodrilos tampoco. Ahora te no, no. cuento, Esos ahora te cuento. que es otra cosa. A ver, no mira. Por por hay, eso, por pero eso los elefantes tampoco lloran. ¿sí? Está el mito de los elefantes, de los cocodrilos e incluso de algunos primates. Sí, y de los políticos también que dicen que lloran. Y... Sí, pero, sí, los y ricos. Los ricos la también lloran, los ricos también lloran. Qué gran consuelo. Pero ¿cuál es la diferencia?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 Hay que coger y ponerla y buen Bueno, había una profesión antiguamente, la plañidera, que se ha perdido. Sí, sí, se dedica, sí bueno, eso claro. Sí iban iban a, los de... duelos, a los duelos claro, claro. y se ponían, claro. Bueno, y luego están los actores que tienen una facilidad pasmosa.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 Vale. Y tú igual, ¿eh? Yo me meo de la risa. Claro. Sí. Yo, yo a Yusem me no, Pero llorar de risa. Yo recuerdo haberlo visto llorar de risa concretamente en una sí. ocasión, en un viaje en tren, leyendo no, no, no, no. un artículo. Ajá, ah, ya. Sí. O sea, soy testigo, no. soy testigo de que es humano, es humano. ¿Por llora, porque llora no de lo que sí, la revista. Sí, sí. Bueno, pues Mejor. eso, que, que llorar de vez en cuando sienta fenomenal.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 en una página de internet para eh, convertirse en libertadores de Mujerosos. los pobres extraterrestres que están injustamente apresados en el área 51. Con un mono Unidos. naranja, o sea, llevan un mono naranja. Sí, sí, sí, Como Guantánamo. Como Guantánamo. Es el el caso casos es que como todo esto es en septiembre le da tiempo a los militares a sacar a los extraterrestres, claro, sí, claro. a poner allí a los no, no, tanques sí, Tiger preparados. que vamos a ver, es que es ridículo. El y el sorpresa caso casos es que oye, el lo, dan, no lo dan todos monta... los medios de comunicación. Sí. Es como lo del día 20 En las profecías de Chico Javier que nuestro común sí. amigo bravo, el chileno, eh, me decía, ah, pues no ha pasado nada el día 20. Y digo, hombre, tú también, no. Tú, Ecuador, que Philip May, no, no. O sea, no, no, no puede de ser, es que estamos perdiendo el Oremus, de verdad. No, no, no, no ha ha salido salir. esta semana... ¿Pero ¿Cuánta gente va a ir al área 51 o dice que va a ir? Ah, ¿En bueno, los hoteles? Pues, en ah, repito, ¿en hoteles? Los hoteles, los, hoteles? Los, hoteles? No, los hoteles de los pueblos de alrededor decían que estaban ya totalmente... Pero, de el, área, el área 50 y el, 40 y el 49... agotada. Estamos hablando de más de 2 millones de personas. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Yo creo que se van a dar cita a unos, sí, unos cuantos, cuantos los sí, hoy, más, a o, o los más consecuentes eh. con esta iniciativa para liberar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 Vete a saber, y faltan dos meses para eso. O sea, claro, que, pero es que eso, perdona, no tú imagínate que al dos final en una semana, ¿eh? se presenta allí, sabe Dios qué cantidad de gente, y empiezan a querer entrar a hacer cualquier vandalismo pues este señor, que es el que lo ha gestionado todo, es el responsable ¿por cuál se le puede caer el pelo? yo creo que la rosa de los vientos debería ocuparse de enviar a Juanjo Sánchez Aro corresponsal. como corresponsal hoy ¿Sí? estás sí. cambiando el nombre a todos, ¿no? no es que él, sí. Juanjo Sánchez él eh, eh, eh, ya se ha apuntado, que consta ahí en los registros, que está apuntado entonces ya él debería mandamos a rueda también hasta aquí la Tertulia Zona Cero de esta noche Tertulia Zona Cero con Manuel Carrillal Giuseppe Josep y Juanjo Sánchez zoro gracias claros ahora las noticias y continuamos en las rosas vientos hasta las cuatro y media de la madrugada vamos a estar hoy hemos empezado a la una y vamos a estar hasta las cuatro y media en la sintonía de Onda cero En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en la rosa de los vientos en la sintonía de Onda Cero Radio. Almadilla Rosa Vientos en nuestra etiqueta en Twitter. Joaquín Valero nos dice «Yo ya estoy preparando el viaje al Área 51». Es que hemos comentado al final de la tertulia zona cero que hemos tenido antes que ya hay más de dos millones de personas apuntadas para ese 19 de septiembre en que se producirá, en el que anuncian que se va a producir la invasión del Área 51, una auténtica locura, desde luego. Vamos a tener en La Rosa de los Vientos ahora Mujeres con Historia, también Fronteras del Futuro y Ecos del Pasado, ahora mismo una hora intensa en un programa especial, un programa extendido hemos empezado a la una, acabaremos a las cuatro y media de la madrugada Ecos del Pasado Vamos a hablar esta noche de uno de los grandes misterios del pasado. Dicen que pueden tener estas pirámides 8.000, 10.000 años. Lo llamativo y lo increíble es que se encuentran bajo el mar y que rompen por completo la cronología histórica que se daba, por cierto. Son las pirámides en The Yonaguni. Hablamos esta noche con Laura Facolara, presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Neta sobre estas pirámides. Laura, muy buenas, ¿qué tal?, Buenas noches Bruno, hoy para variar no tenemos fantasmas, lo digo por aquellos seguidores que siempre dice que ya empiezan los minutos del miedo, en este caso no a miedo. Todo Hablamos lo contrario, todo lo contrario a miedo, lo que da es esperanza en que hubo un pasado muy luminoso. eh. Pues sí, nos hace replantearnos la historia y la cronología como bien dices. Que nos situamos en Yonaguni, en el mar de China, eh, muy, muy lejano a, a nuestro mundo, pero nos recuerdan a pirámides de nuestro mundo cercano, nos recuerdan a algunas de las de México, algunas de las de Egipto, pero claro, con la diferencia de que se encuentran bajo el mar. Pues fíjate, están en el, en el archipiélago perdona, japonés de Ryukyu, cerca de Okinawa, Y dicen que es el monumento más antiguo actualmente del mundo, concretamente, como bien decía, cerca de la isla de Yonaguni. Los expertos dicen que podríamos estar ante un capítulo perdido de la historia de la humanidad. ...en novecientos 1987 un buceador... ...se sumergió en las aguas de las islas... ...en busca de peces, de arrecifes... ...que pudieran atraer a más turistas... ...porque el hombre se encargaba pues en muchos casos... ...de organizar rutas y tal, de submarinismo... ...pero nunca imaginó lo que se iba a encontrar... ...y es que de repente apareció ante sus ojos... ...lo que parecía ser los restos de una antigua ciudad megalítica... ...él pudo contemplar por ejemplo... ...una pirámide escalonada de gran tamaño... ...que no dejó de sorprenderle, sin embargo parece que este descubrimiento quedó un poco como, pasó como un poco inadvertido hasta que en mil novecientos noventa y dos Masaki eh, Kimura, que era un experto de la universidad, decide explorarlo y estudiar el fenómeno y la zona a fondo, ¿no? Se dan cuenta, por ejemplo, que la estructura principal cuenta exactamente con ciento veinte metros de largo, cuarenta de ancho y veinte de alto. Eh, los científicos, tras varios, varios estudios llegan a la conclusión de que no puede ser algo artificial, aunque es cierto que la zona es una zona con muchas corrientes y que eso en su momento estableció un cierto debate porque decían que las corrientes podían haber incluso tallado o fornido esas estructuras, dándoles una forma quizás que parecía tallada por el hombre. Dentro de esas estructuras hay cosas concretas que difícilmente pueden ser obra de la naturaleza. Aún y así, ha habido varias discusiones al respecto. ¿no? Eh, de hecho, los estudios que realizó la universidad, quedaron en Japón y nunca fueron traducidos, pero como muchos occidentales, como por ejemplo el gran investigador Graham Hancock, eh, periodista e investigador, eh, estuvieron interesados en la zona, pues bueno, eh, fue investigada también a nivel europeo y americano. En este caso Hancock quedó maravillado con las fotos que le llegaron y eso le llevó a hacer un curso de buceo para poderse, eh, in, in, in, eh, para poderse ir a la zona y, y hacer una inmersión y estudiarlo, ¿no? Eh, la primera vez que lo ve, él dice que le da la sensación de encontrarse en algo así parecido a Egipto, de hecho. Eh, dice que tras las diferentes inmersiones eh, ve más, más de los monumentos que en principio se sabía y que para él parece realmente un área ceremonial religiosa, un área que se extiende más allá de 5 kilómetros. El problema es cómo datarla, porque al estar bajo el agua evidentemente no es fácil. Sin embargo, si pensáramos eh, pues cuando esas, esas estructuras debían estar a la altura eh, de lo que es la Tierra firme, podríamos estar hablando incluso de 10.000 años antes de Cristo, quiere decirse mucho antes que las pirámides de Egipto. Y eso es lo que decía que rompe es la libro. cronología histórica rompe lo que creíamos eh, porque es evidente que quien construyó esas pirámides en ese momento las aguas se encontraban más bajas eh, y el lugar en donde están eh, pues estaba al aire, pero era mucho antes de la aparición de cualquier pero, civilización es que... Pensemos que en 10.000 años antes de Cristo Hablamos de un hombre nómada, recolector Pensemos que incluso la civilización eh, Que puede datar de esa época conocida Estamos hablando de Jericó Pero en Jericó las estructuras son Pequeñas murallas, nada que ver Con estructuras megalíticas Pensar que 10.000 o incluso más años Antes de Cristo eh, Habían estructuras de ese tamaño y de esta envergadura Nos hace replantearnos muchos De los principios de la historia que conocemos También es cierto y hay que decir Que hay algo en esa zona que nos puede hacer también lo que estamos ahora diciendo ¿no? porque es una zona eh, de tsunamis de terremotos que también pueden haber en un momento dado y más allá de lo que es el hundimiento natural o, o lo que es la, el crecimiento natural de las aguas, pueden haber dado situaciones anómalas, es decir eh, teniendo en cuenta que es una zona pues con muchos terremotos con muchos tsunamis, pues quizás esa, esa zona se hundió eh, de forma extraordinaria eh, más allá de lo que puede ser la adaptación lógica y cronológica, pero si nos vamos a la adaptación cronológica, de nos supone un gran problema. Pensemos que bueno, han llegado incluso a hablar de la zona como la Atlántida... ¿no? ...la posibilidad de que realmente pues, esa zona fuera la que en su momento... ...Platón se refería a ella. ¿no? Los historiadores, como te decía, se pelean por saber si realmente... ...esas estructuras son reales, son hechas por la mano del hombre... ...o son solamente artificios de la naturaleza. Pero hay algunas de esas estructuras que son incuestionablemente... ...mano del hombre y es que, por ejemplo hay un sitio de estas estructuras donde hay tres agujeros. Dos son perfectamente redondos y el tercero, que es el que más, eh, por lógica, no puede ser de ninguna forma hecho por la naturaleza, tiene una forma romboidal, o sea, que, que, que realmente tiene que haber estado hecho por la mano humana. ¿no? Pero al igual que eso, hay otra serie de estructuras eh, que realmente, por ejemplo, son taquias que imitan animales. Quizás una de las hipótesis que se plantean los científicos es que igual fuera una zona realmente con una estructura ya natural por, eh, por el paso de las aguas, eh, pues bueno, fortuita, pero que eh, el hombre utilizara esa estructura ya existente para acabar de rematarla y quizás hacer algunas cosas adicionales. Para moldearla, pero eso no quiere decir que no hubiera personas hace 10.000 años que hay capaces de hacer eso, ¿no? Efectivamente. Eh, que, que eso está bien, está muy bien saberlo, pero no cambia para nada el misterio tremendo. Eh, lo que dice esta hipótesis es que moldearon lo que ya existía, pero es que para moldear eso también hacía falta una serie de conocimientos eh I e darse cuenta que lo que estaba ahí era espectacular y dar forma a lo que ya era espectacular. De hecho, pensemos que en el 98, Hancock, por ejemplo, sí. regresa al lugar con Robert Shosh, que es el geofísico, que también se sumerge con él y hace las primeras grabaciones, y ven que hay estructuras desde 80 metros hasta 25, algunas sumergidas profundamente, otras solo a 10 metros de la superficie. Algunos megalitos recuerdan perfectamente a Stone Age, y también encuentran, por ejemplo, megalitos eh, parecidos unos a otros, muy exactos, muy firmes, y que incluso le llegan a apoderar las torres gemelas, ¿no? Pues un poco por, por el parecido de uno a otro. Eh, pensemos por ejemplo también que el primer investigador japonés, que fue Masaki Kimura, él tiene clarísimo que esto no puede ser gratuito, que esto hay una intervención clara de la mano del hombre. Y, y como decía, pues bueno, eh, la polémica está servida porque incluso el canal Historia, que buceó por las profundidades, sufriendo incluso muy malas eh, condiciones meteorológicas, eh, pues abrieron esa brecha de duda de realmente cómo explicaríamos la historias si eso fuera pues lo que parece. no Pensemos que, por ejemplo, hay informaciones que parecen una tortuga, hay incisiones en la roca que realmente parecen talladas por el hombre. Eh, bueno, hay muchísimos datos para pensar que no es gratuito, que no es fortuito y que no es obra de la naturaleza. Se llegó, como has comentado, a pensar que era un resto de una civilización eh, sumergida de la Atlántida. Lemuria eh, se llamaba en la zona de, de más oriental del mundo, pero ese pensamiento también estuvo en el descubrimiento de otras pirámides que se encuentran bajo el mar y que tienen unas proporciones enormes, enormes, como sí. estas en Cuba, ¿no? Efectivamente, el problema es ese, que llegas a pensar eh, en realidad al ver que no están solamente en un sitio del mundo, sino que hay varios sitios, lugares donde hay pirámides sumergidas, que quizás esa cultura eh, era compartida, que a saber cómo era el planeta en su momento, si muchos continentes que ahora no se tocan, se tocaban, y por tanto esa cultura pudo traspasar de un sitio a otro. Porque en Cuba, como bien dices, el 7 de diciembre de 2001 surgió un artículo en las noticias cubierto por la BBC que anuncia el descubrimiento de una ciudad perdida sumergida con características inusuales a lo que es la costa de Cuba nuevamente un hallazgo polémico donde los haya en este caso se dio permiso a Paulina Celineski, que era jefe de equipo de investigación titulado Advanced Digital Communications que llevó un trato con Fidel Castro para poder acceder a las aguas territoriales cubanas, teóricamente para buscar eh, tesoros hundidos, barcos al 50% de beneficio con el gobierno ¿no? pero nuevamente pues esta persona lo que no esperaba encontrarse es lo que se encontró que fue pues, precisamente todo de construcciones antiguas antiguas piramidales eh, que la dejaron absolutamente pues bueno en shock Eh, pensemos que ellos utilizaban la técnica del sonar de barril lateral. Eh, es un dispositivo que lo que hace es pues, exploraciones horizontales del fondo del océano y luego estas imágenes se ensamblan para formar imágenes 3D. Ahí, al escanear la región, fue donde de repente se dieron cuenta que el sonar revelaba una geometría rectilínea similar a la infraestructura de una ciudad. Ruinas hundidas que descansan más o menos a una milla debajo del nivel del mar, o sea, unos 2.200 pies. El equivalente serían 670 metros aproximadamente. Estaban compuestas por varias estructuras parecidas a paredes, cimientos y otras características muy difíciles de explicar nuevamente por la, por la naturaleza, que claramente parecían hechas por la mano del hombre. ¿no? Nuevamente, dada la profundidad del lugar... Eh, cabe pensar que estas estructuras tenían más de 12.000 años de antigüedad. O sea, nuevamente tenemos un problema porque hubiera sido antes de la última conocida glaciación. Un todo problema esto... casi incluso mayor que el de Jonagunia. ¿eh? Claro. No, no, todo eso hace replantearse. Sin embargo, nuevamente pasan cosas extrañas cuando hay estos descubrimientos, que parece como si no quisieran que salieran a la luz. Piensa que incluso llegaron a encontrar un edificio parecido a la esfinge, con tres patas, ¿no? Pues este descubrimiento es como que después de incluso haber sido contratado por National Geographic para tirar adelante toda una investigación parece que pasa sin pena ni gloria que National se desvincula de esto no se sé sabe bien bien por qué y, y cada vez se le ponen más problemas a esta chica para que continúe investigando de hecho hay un problema natural y es que esta zona está tan hundida que um, un voceador normal no podría llegar tendría que ser un vehículo eh, con, pues, con um, sumergible con una cámara especial, un proyector, etcétera. Y, y sí hubo un equipo que tuvo el privilegio de poder realizar esta investigación de esta forma ¿no? pero, pero como te decía parece que Paulina firmó un acuerdo de no divulgación y eso hizo que bloquearan gran parte de esas investigaciones sin embargo alguna de las imágenes sí que se coló por un tuit eh, que ya oportunamente pues filtró para que la gente pues eh, pudiera ver realmente la maravilla que había ahí debajo dice las malas lenguas que probablemente eh, la razón de la retirada de National de todo lo que se bloqueó respecto a este tema viene de la posibilidad de que igual en la que crisis de los misiles de Cuba de mil novecientos sesenta y dos los americanos ya descubrieran cuando estaban investigando los posibles eh, misiles plantados por los soviéticos en territorio comano, cubano los estadounidenses descubrieran ya estas construcciones, de hecho comentan que es muy posible que en su momento crearan como una especie de cúpula de la cual extrajeran el aire, el agua perdona, para que fuera entre comillas habitable y los investigadores pudieran recorrer esas ruinas antiguas que estaban bajo ese océano ¿no? Eh, se presurizó teóricamente ese compartimiento según comentan, eh, para que los científicos pudieran estar ahí paseando y e investigando dicen que en esa investigación los militares se encontraron máquinas antiguas, máquinas que todavía funcionarían, que proporcionarían iluminación después de milenios y milenios a saber si esto es cierto, lo que sí que es cierto es que esta información fue revelada por una mujer que teóricamente fue empleada como cocinera en la, van, la bahía de Guantánamo. Dice que obtuvo esa información cuando un miembro de la marina en estado de ebriedad se jactó de que había una metrópolis hundida. De hecho, la frase exacta que ese hombre vino a decir fue algo así como, sabes, encontramos allí bajo la Atlántida. Se Ay, dice que en victoria... ese estado se dicen más eh, verdades, ¿eh? Sí, bueno, son esas historias que dan a soñar, ¿no?, al menos. O sea, si realmente eh, o sea, que realmente hay esa ciudad, eso es cierto, porque esta chica, Paulina, pues la investigó y sabe que realmente está ahí. Si los americanos estuvieron o no estuvieron y si esa parte de la historia que cuentan de que la presurizaron y encontraron artefactos que todavía eran capaces de generar energía, esa parte es la que quizás queda con ese interrogante que siempre nos apasiona, yo creo, a los que estamos en el mundo del misterio, ¿no? Ese, y sí, esa posibilidad de que realmente hubiera, pues, eh, ese tipo de tecnología bajo la agua. Esa tecnología bajo el agua, esos eh, restos estos en Cuba, aquí yo sé que hemos eh, citado en Yonaguni, cerca de Japón, extraordinarios en eh, llamativos eh, porque rompen con todo lo que se piensa sobre La cronología oficial eh, rompen con la historia conocida y además eh, nos hacen pensar muy mucho porque han sido muy bien investigados y evidentemente esos eh, restos, esas eh, pirámides sumergidas, eh, las tuvo que construir alguien. Tuvo que haber humanos hay eh, que participaran en su construcción. Y esos humanos, ¿quiénes eran? ¿De dónde eran? ¿A dónde pertenecían? ¿A qué civilización, a qué cultura? La verdad es que... Todavía, todavía tenemos eh, mucho que descubrir, que por cierto, bueno. hablando de, de descubrir, se van a descubrir muchas cosas eh, pronto, muchas cosas en ese eh, en la página web espaciomisterio.com o rutas en rutasenmisterio.es, ahí está toda la información eh, sobre ese viaje que tenéis dentro en de muy poquito a la República Checa, a Praga, sí. pero sí. es que hay muchas más cosas eh, que ya se están muchas, poniendo información y que vamos a ir contando, pero cosas muy interesantes y apasionantes. eh como Bueno, como, el viaje a Traga, es, claro. de hecho, quien quiera venir ya sabe, rutasmisterio.es, pero nos quedan poquísimas plazas y ya muy pocos días. Pues Así, que la sí, gente quien corra, quien corra, ¿eh? Corra. Efectivamente, y como decías tenemos novedades. Ya tenemos a la venta las entradas del Congreso de Misterio este año además, de forma novedosa se va a realizar en la ciudad de Toledo un enclave precioso, mágico, donde los haya el 5 y 6 de octubre para ser exactos, en el Palacio de Benacazón de Toledo. Ahí tendré ...pues a grandes ponentes... ...como es Juan José Revenga a Miguel Blanco, que nos hará un falso directo de su programa de radio, a Paloma Navarrete, a Jesús Callejo, Pedro Morós, Juan José Sánchez Toro, Josep Guijarro y, como no, pues Lorenzo y yo, lógicamente, también estaremos ahí acompañando a todo el elenco, ¿no? Un fin de semana, pues, para hablar, para disfrutar de Misterio y el sábado por la noche realizaremos una ruta misteriosa por todo Toledo. Así que aquellos que quieran, que les apetezca por apuntarse... una tira, apasionante, ¿eh? Eh, pues, si es en... apasionante durante el día, por la noche, es que... Parece no, es que, que, que, que esa preciosidad, el lugar es precioso a cualquier hora del día, pero ya por la noche es que es no, espectacular, piensa... ¿eh? Piensa que varios de nosotros iremos también acompañando a los diferentes grupos, porque supongo que seremos pues varias personas las que las que se apuntarán. Y, y bueno, como me di el otro día hablaba con Paloma Navarrete y me estaba comentando, me decía, oye, pues yo sé de algunos puestos en concreto donde hay apariciones. Yo también he visto, eh, yendo a Toledo con un grupo de investigación, sitios donde donde se oyen eh, lamentos y se oyen cosas extrañísimas. O sea, que en ese sentido podremos disfrutar todos los que quieren acompañarnos, pero que tienen que inscribirse al Congreso, porque si no te inscribes al Congreso no puedes asistir, a la ruta, pues aquellos que quieran acompañarnos, lógicamente, no solamente irán con expertos y técnicos de la zona de Toledo, sino pues con todos los que organizamos el Congreso, que iremos con los grupos comentando pues, experiencias que hemos vivido en la zona. Eh, probablemente pues, llevaremos aparatos para ver si saltan en diferentes sitios, y es un sitio pues, eh, precioso y mágico donde los haya. En Toledo, ese congreso, esa ruta por la noche, hablando de rutas, eh, dentro de muy poquito también lo vamos a contar, eh, nos vamos a conocer y os vais a conocer y e invitáis a la gente a conocer un poco eh, la ritualidad eh, mágica de algunas eh, culturas que se encontraban en nuestro país, que se encontraban en nuestra península y que hicieron cosas extraordinarias. Bueno, es que lo que nos vamos a encontrar en el futuro lo es, eh, en espacio misterio .es, punto com o en rutasmisterio.es efectivamente, pues eso ya es en noviembre del 8 al 10 de noviembre y ya está también a la venta, tenemos la ruta del símbolo y la mitología celta en esta ruta pues irán acompañados de Juan Ignacio Cuesta, un gran conocedor del tema celta y también de Lorenzo Fernández bueno, como no, eh, rutas misterio tienen toda la información de esta ruta apasionante eh, que empezará en Madrid, como muchas de ellas de estas rutas y que saldrá en autobús hacia Segovia, donde haremos la primera visita a la iglesia de Veracruz pero luego continuaremos hacia Ponza y, y recordemos lugares preciosos como el castillo de Comantel eh, del Bierzo, eh, lugares de leyenda, lugares que, que bueno, que tienen unas raíces celtas increíbles y además unos paisajes, vamos, impresionantes. Así que os animo a entrar en rutasmisterio.es o congresomisterio.es y apuntaros al congreso, a las rutas o a cualquiera de los viajes que organizamos. Y en esa página web, esta estreno en estas semanas y va a ser una auténtica referencia el mundo del misterio en nuestro país espaciomisterio.com ahí está esas informaciones y luego muchísimas informaciones sobre este mundo eh, es espectacular lo que en pocas semanas ya está consiguiendo esta página, se ha convertido y se está convirtiendo en una auténtica referencia ¿eh? bueno, es una web que pretendemos que cada vez más vaya creciendo y generar una comunidad de seguidores una, una web donde queremos colgar contenidos, cada vez colgaremos más contenidos además hechos específicos para nuestros seguidores y que estoy segura que, que os apasionará así que bueno, espacio espaciomisterio.com para todos vosotros y nada, ánimos y que se apunten y que vengan con nosotros a conocer lugares fascinantes. Y dentro de siete días en estos ecos del pasado seguimos hablando contigo Laura Falcola, la presidenta de Prisma Publicaciones muchas gracias. A vosotros buenas noches mujeres, con historia el relato de Silvia Casasola sobre la primera mujer presidenta de la Comisión Europea. I found love for me. Mujeres con historia. I found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 Señores this is the greatest responsibility and opportunity of in the world by que Europa sea el continente cero emisiones de aquí a 2050. A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 A right of for the... Apoyo un derecho de iniciativa para el Parlamento Europeo. En Onda Cero, la rosa de los vientos. Fronteras del Futuro Fronteras del futuro, como siempre, las fronteras que atravesamos con Javier Sevillano. Javier, muy buenas. ¿Qué tal, hermosos? Fronteras humanas, Javidi. Fronteras humanas, eso ha dicho esta buena señora. Claro, ¿no? el... hay sí. que salvar vidas. Sí. Fin. Hay que ser humanos. 50 años después... 50 años después... La luna, hablado hemos, el, comenzado la luna. hablando de, de, de la, luna, la de la ese semana. proyecto sobre la bomba atómica, sobre bombardear atómicamente o nuclearmente la, la luna, pero eh, es que ha sido una semana muy importante, una semana en la que se ha celebrado la salida de el Saturn con el Apolo 11 y la vuelta eh, unos días después. 50 años de, de de desde aquellos. que se pisó sí, sí. la luna No desde la última vez que se pisó Sino desde la primera vez que se pisó la luna Ahora bien, en estos 50 años Después de esta carrera de fondo eh, De los Estados Unidos Y de la Unión Soviética entonces Y después Rusia Fundamentalmente, ¿qué ha pasado? Y sobre todo, ¿qué va a pasar con la luna? Y con todo lo que hay ahí fuera ¿Cuál es la nueva carrera hacia la luna? O desde la luna, o con la luna O como, bueno, como queráis llamarlo Bueno, pues hay expectativas nuevas, evidentemente, todo esto nos ha quedado en, en celebrar estos 50 años y en sacar conclusiones de todos estos eh, viajes que se han hecho durante todos estos 50, eh, eh, todo este tiempo, estos 50 años a la, a la Luna, sino que además hay eh, expectativas nuevas, por así decirlo, con la Luna como, como, como punto de, de reunión en, en, un, en, en algunos de los planes futuros y oh, como la Luna como punto intermedio de abastecimiento, digámoslo, para eh, llegar a otros sitios, como puede ser Marte, con ya misiones tripuladas y con, con, con gente allí en Marte. ¿no? Eh, evidentemente las circunstancias políticas hoy son diferentes a las de hace cincuenta años. La guerra o la carrera entre la Unión Soviética y, y Estados Unidos, que en aquel momento hubo, eh, ha desaparecido, pero hay otros invitados que se han sumado al banquete, ¿no? Y ha variado desde las circunstancias políticas hasta los puntos de vista científicos, y, evidentemente económicos y sociales, ¿no? eh, Lo que está claro, por ejemplo, es que si seguimos explotando el planeta Tierra de la forma que lo hacemos, va a ser inviable poder vivir aquí con los recursos ...que nos da ya la Tierra... ...y entonces uno de los puntos... ...en los que la... De, ...para los que la Luna va a ser referencia... ...es la explotación de los recursos de la Luna... ...y desde la Luna la explotación de los recursos... ...de otras partes del planeta... De, de, de ...del... De, ...del espacio, ¿no? Es ...de los no hacia otros planetas... ...intentar expoliar otros planetas... ...exactamente... ...la, la Luna es importante... Desde el punto de vista energético, entre otras cosas, porque en su polo sur hay el mar helado de la Luna y ahí hay grandes reservas de hidrógeno y de oxígeno, que son muy importantes de cara al futuro de la Tierra, ¿no? Amén parte de la eh, posible explotación comercial de eh, los recursos minerales que tiene, tiene la Luna, ¿no? Eh, ...lo que ocurre que la extracción de estos recursos a día de hoy es complicada porque primero habría que reducir los costes de ir a la Luna, de estar allí, de establecer una base lunar, de poder eh, realizar una vida eh, más o, eh, estable allí. Y, y los de, beneficios Y, ser y, y los, los beneficios, es decir, luego habría que traer eso a la, a la Tierra para eh, esos recursos eh, ponerlos aquí en, en práctica. ¿no? Así que de momento es no inviable, pero sí... Si, económicamente sobre todo no es rentable como tú muy bien dices eh, eh, otra de las funciones sería de, la de establecer en la luna o en o en eh, asteroides eh, cercanos por así decirlo una especie de eh, estación de servicio es decir donde los recursos se puedan almacenar o los recursos de ese, eh, de ese asteroide o de la luna o de donde eh, sean suficientes como para me estoy, me estoy viendo red sol en todos los claro, asteroides <risa> eso estaba es, pensando eso es y, una, eso, y van a poner a gente que tienda o no eh, exactamente supongo que sería autoservicio <risa> claro, para reducir costes ¿no? y pero bueno, esta es una también de las posibilidades que caben de eh, qué hacer con la Luna y cómo rentabilizar todos estos años y el haber llegado a la Luna y evidentemente Estados Unidos sigue teniendo o quiere seguir teniendo un papel eh, preponderante y fundamental. Años posteriores a, a todos los episodios de, de los Apolos, etcétera y tal, la colaboración Um, eh, estadounidense, soviética y después rusa, en el espacio ha ido cada vez a más. Y ahora mismo, digamos que ya no se dan esas circunstancias de, de a ver quién um, llega más lejos o quién um, conquista más eh, espacio exterior entre Estados Unidos y la actual Federación Rusa. Pero sí sean, eh, digamos que el principal competidor, Eh, y uno de los actores fundamentales, importantes, a día de hoy, aparte de, de los Estados Unidos, que sí lo siguen siendo, es China. Uh -huh. China, eh, principalmente, eh, lo que envía son, o está enviando, son hasta ahora misiones no tripuladas. Y, Pero eh, está preparando los Taikonautas. Sí, ¿no? eh, exactamente. Eh, eh, los, los robots de prospección, los, la seriesta Chang, que yo Chang, eh, ha llamado, eh, ha llamado, ya, ya han mandado algunos. Y los, Pero no con Jackie Chan, ¿no? No, Chang, <risa> Chang, eh, Chang He, más o menos se yeah. llama así, ¿no? Y entonces el... Mmm... Eh, eh, la, la luna es un objetivo también para China, igual que para Estados Unidos. Eh, para Estados Unidos, de momento, eh, lo que pretende es establecer algunos servicios de carga comercial lunar, eh, que serían como estas estaciones de servicio que hemos, eh, a las que hemos hecho referencia, referencia antes. ¿no? Eh, por otro lado, eh, China ya lleva un, los últimos años, en los últimos años ha, ha mandado cinco misiones a la luna, ¿no? incluidos. Orbitadores eh, lunares, aterrizadores, mmm, estos dos, eh, algún que otro eh, vehículo eh, capaz de desplazarse por la superficie y creo que ya van por el, por el, chance, el chance número 3, que es eh, el primer rover lunar que se ha creado desde los años 70 en el que sí hubo algunos estadounidenses fundamentalmente pero no se habían vuelto a poner robots de, de este tipo y China los ha vuelto digamos que con unos años de retraso evidentemente, pero bueno, lo están están los ha mandado los ha mandado en, la, en la Luna la, eh, eh, la la China de momento lo que está haciendo en, en la Luna es eh, con las tecnologías más modernas eh, porque ahora mismo China es una gran potencia tecnológica eh, está ...está intentando eh, o está haciendo de la Luna una base de observación de la Tierra... ...de forma para sus aspiraciones geoestratégicas en la Tierra ¿no? y, y geopolíticas. ¿no? Y eh, lo que mm, eh, ha logrado luego con la siguiente misión, el chance número 4... ...es aterrizar hace relativamente poco en la cara oculta de la Luna por primera vez... ...que eso no lo había logrado nadie. Uh -huh. ¿no? Y los chinos sí lo han logrado recientemente. ¿no? Bueno estos éxitos a los chinos les han... Eh hecho... Mm, se han subido arriba. Sí, a, a, se han venido arriba y ya tienen pensado unas tres o cuatro misiones más del chance, ¿no? Oye, eh, perdona, y, y, y eh, con las... <risa> no sé si, si recordáis que hubo mucha polémica y también mucho gracejo con la gente que compraba eh, sus solares, solares y, su, y, sí, y todo su... eso. Sí, bueno, eso hubo... el terrenito en la luna. Eso, eso... Yo creo que fue primero un no sé si fue un abogado, un no sé qué, chileno, o algo así. Sí, luego se regalaba así como bueno, regalo no así un poco exótico. A sé. eso me refiero, qué, que qué si qué empiezan valor, a enviar no, no, no, no, sí, mucho claro, challenge. Quiero decir que ahora, aparte de eso, también están ya las famosas misiones eh, puramente comerciales. Es decir, eh, hay en dinero para no hacer nada y claro, para hacer tonterías. Hay, hay, hay misiones, de la Luna. El, el, el famoso proyecto SpaceX, en la que se pretende eh, enviar en particulares al espacio, entre ellos, eh, futuramente que lleguen a la Luna... Y incluso que sean artistas los que lleguen a la luna para darle más notoriedad y algo así. Yo no sé si algunos de estos que tienen algún título en la luna tienen intención de ir y, y poner allí bailar su su parcelita. Vallar su parcelita, su parcelita de, y poner plantar algún pino o algo <risa> <risa> no, no, no, es, en el buen sentido, ¿no? Platar Pero un pino no es metafórico. No, no, no, metafórico eh, matar un pino no árbol, árbol, llama, un árbol eh, específica, un arbolito, porque si no pasa otra cosa. Bueno, los, los americanos Lo que también tienen planteado es volver a la Luna. Querían volver en 2028, pero adelantan los planes y lo quieren hacer en 2024. Uh -huh. Quieren la exactamente, quieren eh, volver cuanto antes por digamos que esto esto lo descubrimos nosotros y queremos seguir teniendo la patria potestad, por decirlo eh, de alguna manera, de, so, sobre la Luna. ¿no? Y, eh, la Guardia lo, lo, que, lo que quieren, <risas> sí, exactamente, lo que quieren además es aprovechar para mejorar eh, los aterrizajes en la Luna, para estudiar más eh, las misiones y la, en, en microgravedad y en vacío, para hacer investigaciones al respecto. Y eh, en todo esto, lo que se plantea es un poco hasta qué punto sea en la NASA, exclusivamente la que lo haga, o... Eh, ...abra la puerta a colaboración público-privada, por así decirlo... ...es decir, a también intereses particulares, intereses comerciales... Eh, de, de, ...de gente que quiera... Mm, ...plantar las palabras liberalismo llega al Sí, exactamente, sería una cosa así, más o menos, ¿no? Con lo cual nunca se llegará al espacio. Yo tengo... Eh, ...yo mm, creo que los que estamos aquí... ...es mi opinión, ¿eh? Creo o no, estoy seguro... Los que estos, está, no vamos a llevar no vamos a no, ver bueno, la del hombre otra Marte, vez a la, luna, a la luna ni a Marte no, ni a ningún seguro. a la luna estos sí a, estos, a Marte no pero lo, a la luna lo, lo no. tienen muy seguro y de verdad que están que, han, que mira, no han puesto, creo que, para no, el año 2000, que no es interesante el, para el año 2020 han incrementado el, el, el presupuesto de la NASA en, claro, mil, lo, en 1.600 millones de pero, dólares pero Eso son sí, son chiringuitos lo, que los han detraído de de de presupuestos de estudios universitarios claro otro claro No sé si la es... cultura va por ese, o debe ir, o la ciencia debe ir por ese camino, quitarle a los universitarios dinero para, para, para establecer, para, para establecer, ratas que no para estable, para establecer lo que quieren es establecer una base en la luna, una ciudad en la luna, que además ya tiene nombre, Moon Village. Moon, oh. Village. Ah, Moon, Village. Moon Village se va a llamar o sea, la, la ciudad luna exactamente y entonces quieren establecer una residencia permanente de personas allí que vivan que trabajan ahí que, se va que a Trump seguro y que, y que <risa> se queda ahí una temporadita lo que quieren es que a esta a esta futura eh, eh, sede lunar va lunar eh, no solo sea de los americanos sino que haya una cooperación internacional de otras diversas eh, países que aporten en la medida de lo posible pero siempre Estados Unidos ser digamos la que lleve eh, la batuta en, en esa base lunar hay otros países, no solo China, China no volverán a la luna la los Estados Unidos los americanos y Trump no quiere volver a la luna salvo que pueda construir un muro tampoco, <ríe> bueno, por lo construirá no te digo yo no. El, el, aquí, el, no los de Marte. El, el programa se llama Artemisa tiene nombre Eso y todo es. el programa Artemisa de que aquí ya hemos hablado en varias ocasiones y para 2024 ¿quién está la diosa Artemisa exactamente y lo que eh, pretenden es eh, desde la luna eh, con colaboración de otros Saludar. muchos países eh, hacerse dueños del resto del espacio y ser la plataforma de lanzamiento intermedia la base, la, la estación de servicio la base lunar desde la que poder desde allí ensamblar una serie de proyectos, de naves y tal, para llegar a destinos más lejanos con presencia de, eh, de ser humano. Lo que pretenden en Artemisa es una novedad y es que mmm, es que vayan también mujeres, lógicamente, claro. que ya, ya, ya, es, ya, toca, ya, toca. ya es momento de que tengan la eh, presencia... Que, que se merecen porque, en digamos, en el lado oscuro, el, el lado tapado, en todos los proyectos de la, de la NASA ha habido siempre muchas mujeres, aunque nunca han tenido el, el, el, el foco de las cámaras al, por ser astronautas o demás. Incluso el éxito del alunizaje fue también sí, gracias a, a los cálculos hablado, realizados es, por mujeres. Javier si la Luna al, al comerse, al infinito y más allá Exacto. Eso es. con Javier Sevilla no fronteras del futuro gracias escuchamos en las noticias y hoy la rosa os ventos en duro poquito más estaremos con todos vosotros hasta las 4 y media de la madrugada En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. Media ahora la última de la rosa de los vientos, esta noche que comienza ahora mismo. Una media hora en la que vamos a tener a uno de los grandes científicos españoles y vamos a tener también, ahora mismo, a uno de los grandes investigadores y pensadores del fenómeno OFNI en nuestro país. Un gaditano extraordinario. Y esta su firma en la revista Año Cero. La revista Año Cero que presenta como tema de portada Golpe de Estado Mundial. Y entre las firmas una muy querida por todos los investigadores españoles, eh, José Antonio Carabaca. Está ahí, está en la revista, él ha presentado y en los últimos tiempos ha hablado mucho en sus investigaciones sobre el fenómeno OVNI de la teoría de la distorsión, que es eh, lo que él propone como explicación a todos esos eh, cambios, a todo ese teatro del fenómeno OVNI que se produce. José Antonio Carabaca es una de las firmas este mes de la revista Año Cero. A día de hoy, negar la existencia del fenómeno OVNI es simplemente una cuestión de estar o no informado. Otro es, tema sería el intentar establecer algún tipo de hipótesis que nos conduzca a saber qué es lo que estamos investigando. Pero con las últimas noticias eh, que nos vienen incluso de los Estados Unidos, donde el Pentágono a día de hoy sigue invirtiendo millones de dólares en la investigación de estas cuestiones, pues no hace sino eh, dar la razón a todos los que llevamos desde hace décadas investigando tras este desconcertante y asombroso paradigma. Una de las cosas que presenta esta teoría de la distorsión sobre el fenómeno OVNI nos habla sobre la importancia del testigo, la importancia de su relato. No es el fenómeno OVNI el que se manifiesta directamente, es lo que teóricamente nos enseña y nos hace ver y sentir y creer el fenómeno OVNI. Contra más se profundiza en este paradigma, tenemos certezas de que existe, pero comienza a desdibujarse cualquier tipo de idea preconcebida que podamos tener sobre el, el fenómeno y la hipótesis extraterrestre se nos va alejando, fíjate, la paradoja que se produce a medida que profundizamos y tenemos mayor información y mayor documentación sobre los no identificados. En la revista Año Cero, la teoría de la distorsión de José Antonio Caravaca, una teoría que él resume del siguiente modo. La distorsión plantea una idea sobre el posible origen de este tipo de manifestaciones, donde una de sus premisas más importantes es que el testigo deja de ser considerado como un mero cronista de lo que está percibiendo a convertirse en una pieza fundamental en todo lo que nos está narrando, eh, la distorsión establece que existe un factor X, un agente externo desconocido que eh, en simbiosis con la psique de los testigos construye una realidad o nos da acceso a algún tipo de dimensión desconocida donde realmente es originario este fenómeno Esta teoría, la teoría de la distorsión, se encuentra reflejada en ese escrito, en ese reportaje, en la revista Año Cero, de José Antonio Caravaca. Hemos escuchado su voz y su opinión siempre ha sido muy importante para los investigadores y los seguidores del fenómeno OVNI. Ahora está también en la revista Año Cero, insistimos y recordamos al tema de portada Golpe de Estado Mundial.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 ¿Entonces ha llegado el hombre a la luna o no? ¿Eh? No lo sé. Sí, lo pecaron. Hay <risa> gente que duda. Evidentemente, claro que ha llegado el hombre a la luna y la Tierra, además, no es plana. No, no, pero es que además es que ha debido de pasear mucho, porque yo no sé si, si tú has escuchado, como ha habido eh, en diferentes medios y mucha opinión y tal, eh, el sábado. El 20 de julio fue cuando por fin eh, el hombre pisó por primera vez la luna, hoy domingo. Ah, claro. El 21 de julio fue cuando por fin pisó por primera vez la luna. Y digo yo, Jolín, digo, ¿cuántas horas estuvieron paseando por la luna esta gente? No claro, paraban. Pero, eh, está el hecho de eh, la salida de la misión espacial que lleva el hombre a la luna, la llegada del hombre a la luna, fue un proceso casi casi de tres, cuatro días... Eh, ...que ahí estuvo... Eh, ...con Carlos Asina... ...un poco recuperamos aquí en Onda Cero... ...el comienzo de, de esa aventura... ...que ha sido esta semana se han celebrado los 50 años. Eh. No se puede decir que eh, ha ocurrido un momento determinado o en otro, sino que todos los momentos. Por cierto, que la gente eh, puede ver esa, ese programa especial eh, de Picarros Arsina sobre la llegada del hombre a la luna hace 50 años. Está en la página web en www.ondacero.es, en donde también está eh, La Rosa los Vientos, eh, todos los contenidos eh, de este fin de semana y todos los programas de los últimos meses. Ahí eh, eh, están ¿es? en ondacero.es. En la sección dedicada a La Rosa Y que ya nos queda poquito para ir preparando las maletas para nuestro sitio que vamos a tener especial y secreto para hacer La Rosa en verano, que Mira, ya iremos contando detalles. Que la Rosa en verano, en la rosa, bueno, ya estamos en verano en agosto, eh, ahí va a seguir eh, todos los días, todos los sábados y todos los domingos con vosotros, eh, ahí vamos a estar, La Rosa a los vientos no descansa y durante el mes de agosto hacemos ese puente entre temporada y temporada. Con diferentes horas. Además, o sea, que tienen que estar bueno, muy pendientes. hemos ¿eh? Eso, es. Eso es, Hasta aquí ha llegado la rosa de los vientos, hasta aquí ha llegado este programa especial que comenzábamos a la una de la madrugada, que finaliza ahora a las cuatro y media de la madrugada. Muchas gracias por haber estado ahí. Volvemos el próximo sábado a las doce y media de la noche. Buena semana. Adiós.